tan bronca, este, es, esa, es una derrota, indudablemente es una derrota, eh, incluso este, seguramente mucha de las, de la gente que se movilizó en las últimas semanas, en las autoconvocatorias, en las organizaciones que salimos a a tratar de poner toda nuestra fuerza para evitar un triunfo de, de la derecha en la Argentina, bueno, obviamente no no alcanzó, eh, Habrá tiempo para hacer una reflexión más profunda de, bueno, cuáles son las razones por las cuales gana Macri la presidencia del país, algo que parecía imposible, increíble, hace no mucho tiempo atrás. Eh, pero obviamente ahora la sensación es esa. Al mismo tiempo creo que, que no, no hay que confundir lo que es el tiempo electoral, eh, que es una realidad y que hay que estar con lo que va a ser... Eh, el, el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Yo creo que, que el triunfo electoral no, no le da un cheque en blanco al PRO, en este, no le va a ser sencillo aplicar su programa antipopular, eh, porque se ha visto también en estas semanas que hay un sector importante de la población que, que, que, que está realizado, que quiere salir a, a, a defender los derechos y las conquistas que se lograron, eh, que no, no está dispuesta a retroceder. Bueno, evidentemente no, no es mayoría, pero en todo caso es una minoría importante y, que, y movilizada. Eso es lo único que me permite ser, digamos, optimista de lo que pueda pasar, pero por supuesto en el marco de una, de una situación que, nosotros lo habíamos dicho antes, representa obviamente un retroceso para la Argentina y para, para toda la región. ¿no? ¿Y ahí, cómo te va Facundo? Te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, y ahí te pregunto por la cuestión de ustedes que conocen, ahí en la capital federal ya tienen ocho años de gobierno de Mauricio Macri y del PRO. Lamentablemente. Exactamente, la, el resto del, del país, si no era por esta alianza que se armó entre la Unión Cívica Radical, la cuestión que pertenece también a Lita Carrió, no tenía estructura nacional, ha llegado. ¿Y cómo se explica? ¿Ustedes a dónde ven eh, razones para que hoy estemos hablando de que Mauricio Macri, que ganó ese balotaje por un punto, dos puntos arriba de Lustó, hoy esté quedándose con la, el sillón de Rivadavia? ¿Cómo, cómo analizan ustedes que conocen un poco la lógica? al macrismo, ¿a dónde ven que se expande? ¿Qué ha sido lo que ha sucedido ahí? Bueno, yo creo que una de las principales cuestiones es que es eh, que no hay que subestimar al macrismo, eso hemos aprendido nosotros acá en el Ciudad de Buenos Aires, y lo digo por lo que va a pasar en la Argentina en los próximos años, sería un error muy grave eh, pensar de que es gente improvisada eh, no, no es, es un sector claramente profesional de la política, son de derecha son neoliberales pero no son boludos saben cómo trabajar y disputar dentro de los sectores populares, eh, no son una fuerza que representa o solamente hace base en los sectores de clases medias altas, hay muchos prejuicios sobre lo que representa el PRO, que, muchos, que nosotros mismos ¿no? en parte lo tuvimos en todos los años, y la gestión de la ciudad demostró que no es así, es una derecha inteligente, es una derecha moderna, es una derecha que sabe construir poder en los territorios, en los sectores populares, Eh, y por lo tanto hay que pensar cuál es la mejor estrategia para enfrentar a esta derecha. Eh, en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, se da una situación muy particular que yo no creo que sea reproducible a nivel nacional, que es porque la ciudad de Buenos Aires es muy particular, es una ciudad que tiene eh, autofinanciamiento, es prácticamente la única provincia, digamos, en, entre comillas, del país, que, que no, no depende de la coparticipación, eso te da un nivel de autonomía importante, eh, y es una ciudad, obviamente, que tiene un nivel de recursos muy importante. Eh, con lo cual, por supuesto, que, que no, no los éxitos, por decirlo de una manera, que el macrismo fácilmente con muy pocos recursos logró hacer en la Ciudad de Buenos Aires no necesariamente lo va a poder hacer a nivel nacional. Eh, pero me parece que sí, por lo menos mi, mi experiencia en la ciudad es de esto, ¿eh? no hay que subestimarlos, eh, ellos saben perfectamente cómo, cómo trabajar sobre los sectores populares y me parece que hay que estar muy afilados en, en la discusión, eh, probablemente... Eh, en las primeras medidas de gobierno, en la, en, la, en la propia gestión nacional, vamos a ver algunas eh, pautas de esto. Por supuesto que después el balance de la gestión de la ciudad de Buenos Aires del, del PRO es, es muy malo, eh, es una ciudad que ha profundizado su nivel de desigualdad social y geográfica, es una ciudad que no ha podido resolver problemas graves como el acceso a la vivienda, incluso los ha empeorado, la educación, la salud, pero al mismo tiempo ha tenido una gran capacidad para, este, con pocos recursos, generar una gestión vistosa, este, muy fácilmente vendible, eh, con algunas obras muy baratas, pero con alto impacto. Eh, y está ahí, y, y está ahí, y mira. Eso, obviamente, seguramente lo quieran repetir a nivel nacional. Y está ahí, justo está hablando Daniel Scioli, te parece escuchamos un ratito y seguimos después Dale. con lo que diga. Por la voluntad popular, se ha elegido el nuevo presidente, el ingeniero Mauricio Macri, a quien acabo de saludar telefónicamente, deseándole éxito por el bien de nuestro país. Quiero agradecer profundamente el apoyo a los militantes, a todos los más de 10 millones de ciudadanos que hoy nos dieron un respaldo en función de lo que representa nuestra propuesta y visión del país una Argentina que ha renacido con su fuerza emprendedora, que se ha reindustrializado, un país que dejamos para que tiene la enorme tarea de tomar la posta con la tasa más baja de desempleo de muchísimos años, con la tasa más baja de, des de desendeudamiento desde el año 76, que nuestro país no tenía esta libertad e independencia económica. Una Argentina que ha puesto en la educación un pilar fundamental de la inclusión social, generándole innumerables oportunidades. Y está ahí, ¿seguís ahí? Sí. Ahí hablaba Daniel Scioli, te pregunto ahora, que Daniel Scioli termina reflejando un poco el, el modelo kirchnerista más allá de las los matices que hay no es cierto con Daniel Scioli uh -huh. y con el propio kirchnerismo qué opinión te merece o qué opinión les merece a ustedes también el kirchnerismo en todo este proceso y en este resultado que se empieza a ver ahora bueno indudablemente son han, hay responsabilidades importantes de haber llegado a esta situación no eh, yo creo que por supuesto todo da para una para un, una, una reflexión mucho más larga y profunda pero creo que indudablemente Eh, de alguna manera el avance, este balotaje refleja la, la falta de disposición de, del Frente para la Victoria de apoyarse más en la movilización popular que en este, lo, la, esta lógica de Realpolitik, ¿no? que es pensar que con este, el aparato se garantizaban los triunfos electorales. La elección de la provincia de Aires demostró que no hay aparato que garantice los triunfos pensando que con un candidato como Scioli, que reflejaba un perfil más moderado y por lo tanto supuestamente atraía ciertos votos eh, independientes, se lograba ganar la elección, se demostró que eso no es así. Eh, y creo que indudablemente faltó una concepción eh, más anclada en la lógica de la movilización popular, y, y por supuesto que eso forma parte de la ganancia que habrá que hacer, también los que estuvimos fuera y que no hemos sido parte del quinerismo de Frente para Victoria, también tenemos que hacer un balance y una autocrítica, ¿no? Tampoco me gusta la idea de pensar de que este, nosotros no, eh, no... Creo que todas las organizaciones populares tenemos que hacer una autocrítica de cómo pasamos de, de un contexto del 2001, donde elegimos basta el neoliberalismo, donde dijimos eh, que no queríamos más ese país, a que 14 años después, este, un tipo como Macri esté ganando la presidencia del país. bueno, pero por supuesto, las responsabilidades son distintas, ¿no? Y creo que la conducción del Frente para la Victoria tiene que asumir la responsabilidad fundamental de esto. Eh, y bueno, de aquí en adelante habrá una gran discusión con muchos compañeros, compañeras, organizaciones que han sido parte del kirchnerismo en todos estos años que que entendemos que también hay que tender puentes de diálogo y de unidad seguramente para enfrentar estos años que van a ser más de, de resistencia. Y te ahí una última también como para dejarte liberado ya, también algún balance que puedes hacer de esta nueva, de la nueva candidata ¿no? que fue Eugenia Vidal a, a la provincia, algún balance o alguna correlación que vas pueda llegar a establecer entre lo que fue la viceintendencia de la uh -huh. capital federal y lo que puede hacer la, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es, yo creo que es la, la mejor expresión o la máxima expresión de lo que es el PRO, ¿no? la construcción de estos personajes, de estas candidaturas que, que se presentan como gente común, como gente que quiere dar una mano, eh, gente que supuestamente no está contaminado con la política, eh, y cuando en realidad uno mira lo que han hecho en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal, como bien vos decís, fue nada menos que la vicejefa de gobierno y antes ministra de Desarrollo Social, es decir, está claramente... Eh, Fue parte de la gestión del programa de estos ocho años en la ciudad. Eh, ha sido una gestión que, además de las cosas que dije antes, que no ha resuelto los grandes problemas, que incluso los ha empeorado, que ha tenido un gran desprecio por lo público, eh, y, y ha hecho de la especulación inmobiliaria de todos los negocios que hay en la ciudad con su principal este, directriz en la política pública. Además de todo eso, eh, ha sido una fuerza que ha sostenido y reforzado las estructuras políticas tradicionales, no solamente políticas, sino también sindicales, Es decir, es toda una mentira lo, la idea de la renovación política, la idea de, de que es algo nuevo. El PRO es un reflejo de lo peor de la vieja política. Mm. Y, y eso ha sido en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y seguramente eso sea en la Provincia de Buenos Aires. No me llamaría para nada la atención de que los supuestos este, dinosaurios que eh, al PRO venía a combatir, del Partido Socialista además sean los primeros en, en sentarse en una mesa a acordar con, con el nuevo gobierno uh -huh. eh, y, y creo que obviamente va a venir por ese lado y, y, y repito, una ciudad como Buenos Aires que es una ciudad rica es una ciudad que tiene el PIB más alto bueno, por cápita por habitante de la Argentina eh, no pudo el PRO eh, evitar que aumente la mortería infantil que se siga la de la educación y de la salud eh, que se aumente el déficit habitacional imagínense ustedes una provincia como Buenos Aires. Claro. Eh, tiene se, amplifica todo, tiempo, se amplifica y todo, se amplifica todo. Indudablemente nada... Eh, resuelve los problemas de la provincia de Mario Feñé los aportes a por.